de ese gente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. Y la música se mueve, la música se mueve. Zona 69, bienvenido. Buenas estamos de vuelta en Zona 69 y atención, mucha atención a esta voz, ¿eh? pray for you. Sometimes they pray for me and I wouldn't tell the truth. Somebody asked me if somebody Wow, vaya temazo, ¿eh? vaya voz de terciopelo que tiene esta chica Se llama Cristina Maez Por Este tema me ha llegado eh, este jueves, este mismo jueves ¿eh? Eh, Casi a punto de grabar el programa me ha llegado este tema Y he hecho wow, tengo que meterlo esto porque es guapísimo Vaya voz, Cristina Maez, este I want to believe Bueno, antes de que se me vaya la olla hay que saludar a una chica con la que estuve hablando esta semana, es Laura de Valencia, nos escuchas de allí Y un saludo para ella y para su novio, eh, okay. Decía que le dedicara un tema, bueno, pues le eh, dedico a este que es, es muy bonito este tema, para ti Laura, eh, ok Zona 69 se mueve contigo Y ahora llega lo más nuevo de Shakira 16, lo que empieza no termina, no termina. O seu Era existente por en tu piel A sufrir revuelto con miel Así que me llené de coraje Me fui a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así Yo sé lo que tienes de mí Que no que ser evidente aquí Para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Tu está hecho está Impaciente de gusto pero cargando over so cool. Let's celebrate the disco night And while my friends Picking up at Flai, I believe in you Este é es o temazo que nos encanta Nos enluza un poquito La noche Que grande Con esto estamos bailando Hoy en Zona Lens Aquí en Zona 69 ¡Arriba! Dos estamos de vuelta aquí en zona 69 no te vayas la música se mueve la música se mueve zona 69 Música se mueve, música se mueve, Zona 69, bienvenido. la más nuevo del canto del loco se llama Quiero Aprender de Ti, y suena así de bien. Hoy quiero aprender, recorrer esta emoción desnuda. Hoy quiero aprender, eso que nunca permito la vida. Y quiero aprender... E liberar dentro esa ternura E non o deixaré Hoy lo haré Hoy quero aprender y escucharé todo lo que me digas y deben saber Que en vuestra voz existe la cordura xa que hace ver que falta tanto nesta linda vida e hoi aprenden hoi lo haré e quando nadie para un rato e mira a súa alrededor non se deixa afectar Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura del mundo. toda vuestra caricia que llega a la piel llega bien y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor no se deja afectar y es que este mundo gira tan deprisa solo se Locura de los demás y Nunca miro la mía y que existe Y que acercar están E es que este mundo gira tan de Só solo vega a pensar Locura de los demás E nunca miro la mía E que existo Bueno, felicidades, felicidades a los chicos del Canto del Loco Por ese doble estreno, ese doble estreno El 24 de noviembre Estrenarán dos discos a la vez los discos extraordinarios El uno será Radio La Colifata Presenta al Canto del Loco Donde está este tema llamado Quiero aprender de ti Y el segundo va a ser... Eh, por mí y por todos mis compañeros Otro de los discos del de Canto del Loco Este año, cerramos año Con el Canto del Loco también, eh buena para ellos, para el Canto del Loco Con este pedazo de tema que nos ha encantado A ¿eh? ver sí, nos ha gustado mucho Buah Bueno, nos puedes contar que te ha aparecido este tema en nuestro correo Zona69 Arroba Lamusicasemueve.net O también entras en el grupo si eres miembro Y nos comentas que te ha parecido este tema Y qué te parecen los chicos del canto del loco con este tema Y con el vídeo, se si las has podido ver en, eh, Ya está por ahí el vídeo No sé si está en la página web suya, ahora mismo estoy Pero no sé si está Bueno, en fin, eh, ahí lo tienes Si puedes ver el vídeo, que está muy bien Yo he visto imágenes, no lo he visto entero todavía te lo voy diciendo, Pero está muy bien el vídeo eh. Nos puedes comentar en el grupo de Zona69 Que te parece este tema? Seguimos adelante en Zona 69 9 La zona más caliente 69 Zona 69 Esta es la tuya Y con los chicos de Melocos Sos es la chica ideal Una chica que, bueno, más que ideal No sé yo si es ideal, pero bueno Para ellos es la chica ideal, que le vamos a hacer Esperando a que llame alguien con un buen plan Salir a la calle Y que no nos puedan parar Y sin avisar Apareces tú Podría estar con los colegas borracho en un bar Y ya ves, otra vez me he vestido como una normal Para volver a rondarte a ti Y tú me dices que me cambie de ropa Que te invite una copa y te saca a bailar Y no me jodas que te sobra la pasta Que tu padre es cirujano machilofacial Y eres la chica ideal Te sobran y no te importa nada ni nadie con el fin de ganar tu amito el relaciones ya me empieza a aburrir llegamos al garito y al final solo te invitan a ti y para variar me toca pagar una vez dentro del barullo no te puedo encontrarnos sé porque me sorprende si al final sé que vas a acabar en cualquier rincón dejándote tocar Me dices que te mola mi ropa Que te invito a otra copa Y te saque a bailar Y como siempre me pierdo entre la gente Y me siento uno más de tu club de fans Eres la chica 39.net conecta Olala Want You hate me. El mismo de Bad Remains El nuevo sencillo de Lady Kaka Es ¿eh? tremendo, tremendo Bueno, si veis el final, tienes que ver el video ¿eh? Entra en Youtube y pon Lady Kaka Bad Remains ¿eh? Y tienes que ver el final Porque te vas a quedar flipando En fin, bueno, si es Lady Kaka ¿no? Un poquito de aquella manera Pero nos encanta Bueno, Bad Remains El nuevo sencillo ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona Zona 69 Ya no son multitud, eh Que claro Bueno, puedes ver el vídeo de 3 de este tema En www.lamusicasemueve.net En mi página web Tenemos el vídeo con Olón Radio Show Lo puedes ver las veces que quieras, ¿ok? Bueno, eh... Tenemos más fiestas por aquí Sí, se voy a limar La lujuria party en Terraza del Cielo En Tenerife el 27 de noviembre La fiesta más mm, sensual Que estabas esperando La lujuria party Y tenemos por aquí una fiesta, mira una idea que me han enviado por ahí Y es que el 21 de noviembre La Panic House Una fiesta en un channel privado en Ayag Ayagaure ¿eh? Esto no sé muy bien dónde queda A ver si se... Ah, ok, más palomas Ok, es que esto lo estoy leyendo ahora mismo, eh Más palomas La Panic House El 21 de noviembre Entrada está a 20 euros, ¿eh? Ya mandan número de teléfono Que no vamos a hablar aquí, como comprenderéis Porque no, no, no, no es no plan esto Bueno, enviarnos un email si quieres zona 69 arroba Lamusicasemueve.net Aquí números de teléfono no podemos dar Pero bueno, las ideas las vamos comentando Y vosotros ya os ponéis en contacto si queréis Dice la leyenda que existía un joven DJ Que estaba condenado Todos los temas que pinchaba Acababan convirtiéndose en pelotazos Se llamaba... Raúl Fernández Raúl Fernández La, la música, música se mueve música se Ahora mueve. llega la música de No Way Out Puede ser Que hoy no vaya no Que este sea el principio del fin Y de acabar con la necesidad de saciar la sed que nada me calma Y aprovechar hasta el último despertar Sigo buscando aquel lugar Onde el recuerdo me quiero olvidar Donde no haya más verdad Que guitarras No, recuerdo, me no Way Out Con Seth O tema que se ha hecho Exclusivamente para la banda sonora de Crepúsculo De Luna Nueva La banda sonora de Crepúsculo De Luna Nueva De la nueva peli Ya está Ya lo puedes escuchar Y la semana que viene Esta semana se estrena La película de Luna Nueva La segunda parte de Crepúsculo Muy esperada para muchos Para otros también Y para otros también Bueno, vamos a escuchar Un trocito del tráiler Para hacer boca de ese tema De esa película Que vamos a poder ver El próximo viernes Es mi cumpleaños Puedo pedirte algo Bésame Eres mi única razón para seguir con vida. Si se le puede llamar así. ¡Es la hora, es la hora! ¡Feliz cumpleaños, Pela! ¡Abre tus regalos! También hay un pastel. Alicia, este pastel es para 50 personas. Y vosotros no coméis. Gracias. Oh, ¡Maldita sea! Lo que ha ocurrido con Jasper no ha sido nada. Nada comparado con lo que podría haber pasado. Te prometo que no volveré a hacerte pasar por esto nunca más. Te garantizo que no volverás a verme. No debes significar mucho para él si te abandona, dejándote desprotegida. Se me hace la boca agua solo con verte. tremendo, este la banda el tráiler de la segunda peli de Luna Nueva que estará disponible el próximo viernes si te gusta el Crepúsculo tienes que ver este esta película Luna Nueva, y aquí está uno de los temas en los que aparece míos uno de los nuevos temas de la banda de Crepúsculo, de Luna Nueva me encanta esto El tema se chama I Will Own To You, menos Todo un placer estar contigo estas dos horas Saludos Pero, bueno, para... ¿Para? ¿Para, para Con esto nos vamos News I belong to you Están en la banda de luna nueva La película nos estrena El próximo 20 de noviembre Nuestro correo electrónico Zona69 Arroba Lamusicasemueve.net Y haznos muchas visitas a nuestra página Lamusicasemueve.net Ha sido un placer La semana que viene más ¡Adiós! son la 69 la música se mueve punto